Radio Popori, Radio Popori. La radio, radio del Teatro del Seatix. Esta noche me quedé en el Sanz, porque perdí el último tren, que iba para Manresa, y me senté en una banca de esas frías de sans a esperar, aburrido, cuando de pronto llegó un señor con un abrigo grueso, y una botella vino en uno de los bolsillos del abrigo. Se quedó para frente a mí y me sacó la botella del bolsillo miró, la descolchó, tenía un coche pulsado viejo, le limpió el gollete de la botella con la, con la mano, y me ofreció trago vino. Yo se lo acepté, y él no pensaba que yo iba a aceptar de su botella. La otra noche que me había tren, después, la otra noche en la estación de Sanz A las 2 de la mañana La otra noche en la estación de Sanz Como a las 2 de la mañana Porque me había dejado el tren Un borrachito se me acercó, Se sacó la botella y vino del, del abrigo Se limpió la boca la botella con la mano Me vino a los ojos y me ofreció un trago Y yo se lo acepté Entonces a él gustó que yo le hubiera aceptado su, su, su trago como te dan confianza conmigo y me dijo ustedes saben que a veces me siento como si fuera una letra y pensé bueno este quizás que cuento, que cuento me va a salir entonces es cosa religiosa alguna como me quiere sacar plata algo me dijo si sí, es que a veces me siento como si fuera una letra y que todos los demás que están por aquí son letras letras que forman palabras que no todos mismos sabemos que quieren decir y ya me pareció interesante el cuento y lo escuché con más atención medio te trago y esas palabras hacen párrafos y en cada, cada letra, en cada párrafo hay uno de nosotros y los párrafos hacen páginas y y es cuando casi que me acabo la botella pienso que esas páginas las escribo en una mano y ya dejándole la botella, me decía y pienso que esa mano con que escriba esas páginas puedes hacer mi propia mano entonces me pensando que sí que no son más que páginas escritas con nuestra propia mano y que nos damos cuenta de lo que escribimos y que podemos hacer lo que podemos, si queremos, podemos escribir nuestra propia historia con nuestra propia mano lo malo es que estaba haciendo el tiempo sin darnos cuenta Sabes que esto lo hayan por verse por nosotros y no y no algo así. Radio Popori, Radio Popor Tel